Usted no cree en brujas, pero que las hay, las hay. Consulte con la hermana Corazón, c u r a n d e r a r i s a n d e r a psicóloga, botánica naturista, experta en la lectura del tarot, quiromancia, análisis de orines. La hermana Corazón aclara todas sus dudas. Uniones de parejas. ¿Tiene mala suerte en amor, salud, prosperidad? Cree estar embrujado, cargado o bloqueado en su hogar, hay alejamiento, el ser querido pelea s a todo momento. Visite a la hermana Corazón para curar toda clase de enfermedades raras, extrañas, conocidas o desconocidas, trabajos en magia blanca o negra.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 a Corazón, Ciencia, verdad y poder.